Señales del fin del mundo. Rojave Sevilla, Rojave, muy buenas tardes. Hola, buenas noches. ¿En qué puesto estamos? Eh, en sí. el 4. Por encima del Real Madrid ya. Sí. <risa> estamos por encima del Madrid este año. Sí. ¿Este año solo? Bueno, casi todo. Bueno, bueno no, no sé. No, no a nada. Nada. No, no yo no, no, no, no, no, puesto no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Y varias seis semanas, últimas semanas se ha puesto 5 y por eso me ha hecho ilusión el café he puesto 4, no significa nada, pero significa que estamos en Twitter hay puestos de Champions para sí. el año que viene exacto, sí, ah, vale, sí, en vale. las sí. ligas no importantes para comprarme sí. las botas para el año Ay, que bueno, viene ya. pues cómpratelas <risa> bueno, que el fin del mundo va a llegar al fin del mundo para los chinos ha llegado ¿os acordáis? Eh, llegado claro, en 2012 28.000 soles, eh, 28 eh, 21 claro. por lo menos en 2012 ¿os acordáis que en 2012 se habló que en 2012 en tal fecha iba a llegar el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 quiere decir que en España, por ejemplo, que no tiene este tipo de latitudes no ocurra, por ejemplo, suele ocurrir en la zona más norte, en Galicia por ejemplo, es donde más eh, se ven Algunos por aquí muy complicado. Eh, ah. si, si hay tres soles ¿cómo se ponen cara al sol? claro, serio, <risa> lo tendrían, no tendrían no darían abasto ¿para dónde vino? ¿para el, dónde el, miro? El, la situación como se sitúan esto, al ser un fenómeno físico, se sitúan eh, alrededor de los 22 grados eh, ángulos angulares respecto del sol. Luego tengo una pregunta trampa para ti. ya estamos examinando esta mujer examinando los programas. Bueno, entonces, si tú te sitúas frente al sol, extiendes el brazo al frente, pues, ya sabía yo el que, brazo el brazo al frente, al frente claro, si estás sí, sí. frente al sol y te pones un poquito a la derecha, abres ¿no? la mano y sitúas si, y tapas el sol, el sol verdadero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 Algo alrededor, algo parecido a la luna Pero eh, originado también Por el mismo fenómeno Por el mismo fenómeno físico Pero eso cuando hay luz de luna Con es muy potente ¿Luz de luna con o sea, muy potente? No, sería en todo caso con Paracelena la, la, eso, claro, claro. Eso, claro. eso, Bueno, ahora voy con mi pregunta pero, a ver, El diámetro del sol miedo, miedo me da. ¿Cuántos, ¿Cuántos grados tiene el sol? No, ¿cómo se dice Fin del mundo en chino? Hostia <risa> Seguro que has estado viéndolo ahora, en Google, para pillarme. ¿Y cómo se dice ese en chino? Mira, bueno, la, la, la letra es complicada, pero se supone que se dice Shijie Mori. Shijie Mori, ah, amigo mío. No, no. Yo sé cómo se dice esto para Elio en inglés, que es Sandogs, es decir, los perros del sol, o una cosa sería algo así. Los chinos lo conectan también como el fenómeno de los tres soles y tal, pero bueno. En chino no me lo sabía yo, no me sé prácticamente nada. Qué Pero curioso. ellos pensaban en Shanghái, que es uno de los sitios donde se vio que era el fin del mundo, que llegaba el año. En 2012 se, claro. se, se juntó con aquella. Eh, eh, ¿Qué hicieron, ¿qué hicieron maya? Los, los últimos minutos cuando veían que... Pues no me lo pone, yo supongo que seguirían viviendo, <ríe> <risa> lógicamente. No sé, no, no creo que fueran, en fin, tan. Los disfrutaron. Nada, ¿no? Pero bueno. Para ellos, fin del mundo para algunos chinos.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 Eh, aburrimiento y no se que dicen señora. que es bueno dicen que es bueno incluso que los niños y los, los adultos tengamos periodos de aburrimiento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 Se escribe, espera, te lo digo. <risa> no, ahí ya me pasado, que no, no. No, no, no, te, no, no, te, te lo digo, te digo, ah no, el caput no lo sé, pero claro. el fin del mundo es Shihiemori. mori eh, sí. Eh, pues, <risa> bueno, parellos, sois mis parelos Yo estoy en el centro, yo, so, soy, yo soy el sol eh, real Y vosotros sois mis parellos Fíjate, Iván Martínez con María Rosavientos Es que estaba buscando el mensaje Una de las cosas eh, muy interesantes y muy divertidas eh, Que ha explicado a propósito de eh, ese momento que hemos hablado De lo que la ciencia conoce sobre el mundo del aburrimiento en Lo que nos comentaba Amado Martínez en Ureca Iván eh, nos dice Si se rinde más cuando estás aburrido